Nos, agua, que nos Atraba, muriendo, ¿sí? ¿Sí, atrás? ¡Atrás de la reja! Agua, agua, ¡Atrás de la reja! ¡Atrás de la reja! ¡Atrás de la reja! ¡Atrás de la ¡Atrás de la de Y esto, señor Baira, sí. como puede ver, es la pileta Ajá. del pabellón. qué bien, ¿eh? Devoto Express. La exclusiva tarjeta de crédito penitenciaria... ...que le permite abandonar la libertad... ...sin perder su acostumbrado confort. ¡Hola! ¿Sí, se escucha bien? Sí, te hablo desde el jardín. ¡Bárbaro, bárbaro, che! No, no, no, todavía estoy adentro, pero la paso de primera. sí. No si asado que se mandó un velón. Todo no, el ¿sabes? servicio y el lujo del Pabellón 50 para compartir esos momentos con los que saben vivir. Mandame un par de películas. Sí, porque el videoclub del Pabellón 17 cierra los lunes. Sí, necesito. Un todo, lugar del que le costará irse. ¿Quién? ¿Steinberg? Mirá, eh, se fue a Caseros. Sí, sí. No, no, del Conte va y viene. Claro, siempre dejen a laer un blanquito chileno, que dicen que es una delicia, ¿no sabes? Sí, bueno, mira, no te enojes, pero tengo que cortar, ¿eh? Me tengo, me voy para la pileta. Aún tras las rejas, pertenecer tiene sus privilegios. Con Devoto Express, es otra condena. ¿Querían agua, arronioso? ¡Acá tiene! ¡Acá tenemos!